nos enteramos por los vecinos tenemos varios vecinos con los que venimos articulando todo lo que nombraste a través de todos casi dos años eh, se fue gestionando con ellos o sea que tenemos una articulación fluida con, con, con los vecinos venimos ayudando como podemos con algunas ollas populares que hay porque son varias las que están y en ese contacto nos llaman asustado y nos dicen que estaba la policía que había gente que había gente que había muchos patrulleros y que estaban pidiendo la identificación a cada uno. Mm. Eh, en ese marco, bueno, ahí fuimos inmediatamente nos presentamos, pedimos hablar con el responsable, no no estaba muy, no querían decirnos muy claro quién estaba a cargo, porque nos decían que hubo cambio en la policía. Con el que más hablamos fue con el comisario 10 Yes, eh, que tengo entendido que está a cargo de la departamental. Mm. y Pero... Nos decían eso, en primera instancia que hubo cambio en, la, en las autoridades de las policías, que el jefe de distrito, que hasta, hasta lo que sabíamos nosotros era el, el comisario Jorge, ya no está más, así que ya para empezar había cambios raros que no estábamos al, al tanto. Uh -huh. eh, nos presentaron el papel del fiscal Mossia, Daniel Alejandro, que es fiscal de la of 23, eh, donde, con, con, con una fecha bastante extraña, porque la está pedido para el 7 de mayo en el papel está está, está, está escrito sí. eh, donde pide la identificación de las personas de, del barrio llamado Gendarmería o las casitas o, o las 300 casitas de 27 hectáreas y después dicen en la, en la parte 2 que cada persona adulta que resida que se deberá notificar personalmente de esa forma de la causa eh, quedando Descrito, quedando en, dentro del artículo 60 el, el código procesal uh -huh. que el artículo 60 es que quedan imputados en la causa de usurpación y ocupación uh -huh. eh, cuando nosotros llegamos le estaban diciendo media verdad de, de, de, le decían que tenían que notificarse para poder decir que ellos están ahí para, para poder reclamar las casitas pero nunca le decían que quedaban que la gente quedaba impresamente imputada en un delito. Okay. Cuando nosotros le empezábamos a pedir al comisario que sea explícito con lo que con lo que estábamos diciendo, por suerte en estos momentos yo lo que hice fue pedirle a la gente que google el artículo 60 y ahí rápidamente los vecinos se dieron cuenta y, y el comisario tuvo que terminar aceptando y querían seguir insistiendo diciendo que eh después hasta tenía que comprobar que esto se, se, se, se, que, que ellos estaban ahí. Que también era otra media verdad, porque después llaman a la gente que le hizo el relevamiento y la gente dice, "Sí, yo relevé a este vecino" y ya está. Mm. Entonces, igual el, el planteo no es tanto en términos jurídico, que bastante flojo, porque hasta la causa está eh, la causa está mal escrita en, en la redacción del texto. Mm. Eh, el número de causa. El sino que primero, en principal, es la... son operadores de la justicia que están haciendo estas tareas que no entran a la razón de nadie, rompiendo el aislamiento, exponiendo a los policías y a los vecinos sobre todo, policías que están en servicio y que habrán estado en miles de lugares y que no tienen mejor idea que llevarlo a un barrio para que vayan casa por casa. Si alguno de los policías está infectado pudo haber contaminado, pudo haber contagiado todo el barrio. Eh, entonces, na, aparte que si cualquier actividad, estoy en Delecegas con 5 patrullero, con creo que hay en 5, 5 policías de los que se le dicen los tortugas, uh -huh. fuertemente armado, eh, los vecinos se, se juntan en cualquier tipo de barrio pasa eso porque llama la atención que lleguen con 5 patrulleros y con esa fuerza policial. Uh -huh. De generó tumulto, generado miedo eh, la verdad que rompieran el aislamiento completamente eh, la verdad que no, una locura lo que hicieron, en ese marco nosotros hablamos con Alejandro Ruscoli de la Defensoría del Pueblo de la Provincia de Buenos Aires sí. eh, con la gente de la Universidad de Genial Sarmiento eh, con Eduardo Reze que no, nos ayudó también eh, y empezamos a, a activar las alarmas que tenemos las organizaciones sociales a para para que sea sea público y para llegar a las autoridades mm. eh, tenemos entendido que ahí notificaron al Ministerio de Seguridad de la Provincia y, y que se le pidió a las autoridades locales que levanten el procedimiento mm. igual estamos a la espera de si hoy se van a presentar de nuevo se fueron diciendo que mañana tenían que seguir y que tenían mm. trabajo como para 5 días para terminar de, de relevar las más de 500 casitas que son entonces mm. Así que seguimos en estado de, de, de alarma y estamos eh, esperando a ver cómo se procede. También la Defensoría pidió una mesa de, de, de diálogo con los, de, con Ministerio de Derechos Humanos y con, con la Defensoría del Pueblo, con la gente, con el, con el fiscal, para para poder proceder de otra manera, ya que nosotros hace un año con la Universidad de Finanzamiento y la Defensoría del Pueblo ...tanto como no, Horacio Quirós de acá, de, de la jurisdicción de malvina ...y la gente de La, de la Plata, de la, de la Defensoría del Pueblo... ...se hizo un relevamiento... Mm. ...donde tenemos los datos de más de 2.900 familias... Eh, ...datos precisos, casa por casa... ...esos datos están cuidados por la Defensoría del Pueblo... ...y se pusieron a, a, para discutir con el fiscal en su momento última iba a preguntar por eso porque el fiscal, o sea, la excusa de esta de esta orden que da el fiscal a la policía, el fiscal Mocia a la policía la intención en teoría es saber qué cantidad de personas hay en el lugar pero además con la intención de la imputación del delito de usurpación. Esa información la tiene en su escritorio hace un año, que se presentó por este relevamiento con otro espíritu, no con el espíritu de imputación, sino sino con el espíritu de eh, avanzar hacia una urbanización de, de este barrio informal. Lo presentó la Defensoría de, del Pueblo de la Provincia con la Universidad Pública, con las organizaciones sociales eh, que acompañaron ese trabajo. O sea, en su escritorio tiene... Eh, casa por casa, familia por familia, quienes se integran en un trabajo que, que ya está ya está realizado, ya está hecho, ¿no? Solo era leer ese informe, ahora con la excusa justamente de saber quiénes son, pero para imputarlos el fiscal en pleno aislamiento manda este operativo policial, lo que no parecía tener mucho sentido. No tiene sentido en ningún, de, de ningún ángulo, o sea, de una causa que estaba parada, que no todavía tenía movimiento en una justicia que está en estado de emergencia que no funcionan al 100% tienen el tiempo de, de pedir eh, que se lleve a cabo este operativo sacando o, los oficiales que tienen que estar cuidando o, o ayudando en la lucha contra el COVID-19 eh, que no, de, siempre dicen que no alcanzan los oficiales, hay un refuerzo de oficiales que mandó la provincia para luchar con el COVID-19, no para estar procesando Eh, a la pobreza, ¿no? Para estar buscando la solución habitacional a través de la judicialización. Eh, bueno, esa es la... que Claramente hubo operaciones desde la justicia y algún poder político también local que todavía no lo, no, no lo entendemos porque esto no ayuda a nadie, ni al municipio, ni a la provincia, ni a la nación. Esto lo estamos viendo más como una operación Eh, ...judicial... ...porque la orden es de un fiscal... Hmm. ...Rodrigo, ¿cómo continúa esto? Ahora está en estado de alerta... ...se supone que tienen que volver hoy o mañana... ...pero ya se antipusieron algunas medidas, ¿verdad? Sí, supuestamente... ...de un lado nos dicen que ya se levantó... ...y por otro lado... ...nos no, no dicen que van a seguir anotando... Eh, así que estamos en estado de alarma con los vecinos eh, Se les pidió a los vecinos que, que no se junten, que usen barbijo sí. Y que también no, no, no den los datos en este contexto Que no no es la forma de hacerlo Así que vamos a estar a la espera Y seguramente vamos a estar tratando de hablar con otras organizaciones Para generar un repudio Y para para concentrarnos en el trabajo que tenemos que hacer ahora Que es, al, es cuidar la salud de nuestros vecinos Y la alimentación de nuestro vecino quedó bastante complicada, esos uh -huh. son los ejes que tenemos que estar haciendo la organización el Estado sobre todo. La verdad que no tener que estar peleando con un fiscal o exponiendo a los vecinos y a la policía en un contexto de pandemia mundial. Si existiera el comité de crisis pedido por la Asamblea no al cierre de las salitas y por diferentes movimientos eh, en varias oportunidades ya al municipio de José C. Paz, al intendente Igi, quizás este tema también se podría haber abordado a través de ese comité de crisis. Sí, el comité de crisis es algo que dejó latente, que se, se cubrió en parte con una subsecretaría nueva que se creó de economía social y cooperativismo, que junta las organizaciones, pero que todavía no, no, no tuvo el ritmo que amerita eh, la situación que estamos viendo Así que, Creo que es necesario saber lo que está pasando, pasando más con el tema de los datos que salen cruzados, como la denuncia que hubo en Canal 2 diciendo que las cifras no coinciden, uh -huh. y que necesitamos zonificar, necesitamos saber en qué barrio está expuesto, porque hay que empezar a tomar mayor eh, cuidado en, lo, en, la, en la zona donde esté el virus, y también tenemos que estar en el alto. La gente tiene que entender que si hay un infectado, familia tiene que quedar en aislamiento si la vivienda está en condición de aislamiento y alguien tiene que asistir a esa familia para que no salga a hacer los mandados uh -huh. nada y no estamos viendo esa organización en este momento uh -huh. y es sumamente preocupante que esto se, se expanda eh, sabiendo la situación que hoy en día tienen las villas en, en Capital uh -huh. están queriendo parar esto de que no se expanda al Ministerio de Salud de la Nación Metiendo todos los recursos en, en el distrito más rico De la Argentina como es Capital mm. Para parar esto Y acá hacen estas payasadas eh, A través de la justicia exponiendo a los vecinos